Que、eh, sabemos que estamos en tiempos、eh, donde, bueno, hay mucha, mu mu mucho revuelo, ¿no? Pero bueno, queríamos saber、eh, y charlar en este momento con el presidente del Consejo de Desarrollo、eh, de Asuntos Indígenas, del CODESI, integrante,、eh, bueno, de allí del CODESI,、eh, Nehuel Longcomán, que estamos ya en comunicación. Mari m a r y Lamiem. Mari m a r y Lamiem, Mari m a r y a toda la a u d e c i a Bueno, Lamien, antes de, de por ahí contar un poquito, sab sabemos que, que estuvo de viaje, que、eh, hubo un traún allí en Sierra c o l o r a d o queríamos saber un poquito、eh, cómo están los Lamien de por allá de la línea sur, pero queríamos antes saber cómo está viendo usted la situación,、eh, tenemos una Lamien que está detenida, tenemos el tema de la audiencia pública que tampoco fue tan pública, que ustedes, bueno, estuvieron allí y, y no se los dejó entrar, quienes no e s Tuvo esto que se supone que, que tiene que ser el convenio 169.、Eh, a ver si nos puede dar un pantallazo de cómo está hoy por hoy el CODES i y ustedes, la MIEM. Sí, eh, bueno, eh, durante estos últimos años,、eh, en la última gestión de este gobierno de, de Anabela Carrera, s、eh, la verdad que ha sido、eh, una situación、eh, bien compleja respecto a la aplicación de políticas públicas. Dado a que bueno, en sus inicios de, de, del gobierno、eh, hubo un, justamente una mesa de trabajo con, con, el, con la gobernadora y su gabinete de ministros, en los cuales había、eh, algunos acuerdos con autoridades del pueblo mapuche, con la organización representativa del pueblo mapuche acá en la provincia y la institución Codesi. Eh, en la cual、eh, había una, una serie de acuerdos, entre ellos、eh, la aplicación de la 2660, la reglamentación de la、eh, modalidad de educación intercultural bilingüe, eh, poder eh, concretar el Fondo de Desarrollo para las Comunidades Indígenas、eh, que depende del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas,、eh, la consulta previa libre un, e informada, uno de los temas que hemos venido trabajando en estos últimos tiempos.、Eh, Como así también la reglamentación del organismo de la ley 20287, del organismo CODESI.、Uh -huh. Bueno, todo, todos estos acuerdos de, de los cuales estoy nombrando, ninguno、eh, se concretó durante estos últimos gobiernos, más allá que hemos tenido innumerablemente、eh, varias reuniones durante últimos, estos últimos años con el exministro de gobierno Rodrigo Buteller, quien、eh, bueno, dejó el gobierno. De, de la provincia sin haber、eh, cumplido con esto que está establecido. Hoy、eh, hay una situación、eh, bien compleja, como, como decía, respecto a los proyectos que ex activistas que se están dando en la provincia,、eh, que tienen que ver con la minería, que tienen que tienen ver con, con la producción de hidrocarburos, con el h i d o d u c t o con el hidrógeno verde. Y、eh, ante esta falta ¿no? de, de aplicación de, de políticas públicas, de cumplir con los convenios que, que ya están establecidos, donde justamente el, el Estado argentino adherió, como en el convenio 169, que habla sobre la consulta previa, libre e informada, hoy nos encontramos con que bueno, los proyectos quieren avanzar y se encuentran con que no hay un, ningún protocolo de consulta, con lo cual. Eh, hay posiciones encontradas. Primero, que、eh, las comunidades no dan su consentimiento para que estos proyectos extractivistas se lleven adelante. Y por otro lado, se encuentran las empresas eh, y eh, las Secretarías de Energía de la Nación, como también la Secretaría de Energía de la Provincia, con un problema, dado que el propio gobierno no avanzó en la consulta. n o Y entonces, bueno, esto genera un poco de. De, de posiciones encontradas, y, y bueno, eh, claramente eh, es responsabilidad del Estado que no, no, no exista un protocolo de consulta.、Eh, y bueno, y las comunidades、eh, firmes en un posicionamiento de decir:、eh, bueno, no queremos ningún tipo de retrocito extractivista en la zona para, para justamente cambiar los sistemas económicos、eh, ya tradicionales que vienen realizando, como la agricultura, la ganadería. Eh, así que bueno, eso es un poco lo que está sucediendo en estos últimos tiempos.、Eh, y, y bueno,、eh, seguimos con, con este trabajo que que, que, bueno, que hemos planteado de, de exigir que se cumpla con la consulta. He pedido la idea informada y bueno, hace ya tres semanas tuvimos un fallo a favor de un juez del de, de bolsón de、eh, Musillo, quien. Ante、eh, un amparo colectivo de siete comunidades de la zona andina de Río Negro, exige、eh, que se cumpla con la con consulta, dado a que bueno, empresas mineras、eh, ingresaron a territorios comunitarios、eh, y se, se organizaron estas siete comunidades y plantearon un amparo colectivo con、eh, una medida cautelar de suspender esos permisos a、eh, la Secretaría de Minería de la provincia. Este fallo eh, eh, tuvo una. Una primera instancia、eh, a favor en la que se exija a la provincia que se cumpla con. con que ordena, perdón, que se、eh, establezca algún tipo de mecanismo para que se lleven adelante las consultas previas libre e informado con, la, con las comunidades indígenas, con las organizaciones indígenas, con las instituciones indígenas en la provincia, y el cual fue apelado,、eh, obviamente, por la provincia, quien entiende que, que, bueno, que es territorio fiscal y que no es de c o m u n i d a d e s Así que, bueno, un poco, un poco eso es lo que se está dando y, bueno, seguimos con, con estas idas y vueltas ante esta falta de, de aplicación del derecho indígena. Lamiem,、eh, con respecto al hidrógeno verde, vecinos de, de allí de Balcheta nos han contado que anda gente dando vueltas, haciendo cateos y demás. ¿Tienen ustedes alguna información de esto? Sí,、eh, por el momento, bueno, si bien el año pasado y el año. 2020,、eh, se estuvo, eh, la provincia estuvo trabajando en la zona, principalmente la Dirección de Tierras, quien fue a notificar、eh, durante el 2021-2022 a gente de la meseta、eh, respecto de autorizaciones que ya el Estado、eh, había、eh, entregado a la empresa f o n t e s q i e u la empresa australiana, quien pretende. Producir hidrógeno verde、eh, en, en la zona.、Eh, a partir de ahí hubo un trabajo por parte de, de, del CODES y de la zona atlántica en la que、eh, bueno, se pudo visitar a los pobladores y pobladoras que, que están eh, eh, ejerciendo posesión de, de esos territorios comunitarios y sí, nos encontramos con,、eh, bueno, con una serie de, de irregularidades, entre ellas estas notificaciones que. Fue e n t e g a r la decisión de tierra,、eh, donde bueno, claramente、eh, se encontraron con, nos encontramos con, bueno,、uh, podríamos decir, irregularidades de en el caso de, de familias que nos habían de escribir y fueron notificadas sin saber qué era lo que decía ese t documento, y en algunos casos también algunos atropellos a, a, a las posesiones que, que ejercen las familias m a p u c h e Eh, donde, bueno,、eh, entraron, hicieron caminos y construcciones para eh, instalar eh, torres de medición de viento. Esto sin el consentimiento de las familias, con lo cual también nos encontramos nuevamente con, con conflictos entre、sí. familias mapuches y el Estado, y a raíz de, de, bueno, de, de la entrega de 625.000 hectáreas que se dieron sobre la necesidad de su nucura. Eh, Instalar un parque eólico que、eh, vendría a h a c e r parte del proyecto de la producción de hidrógeno verde、eh, en, en Sierra Grande,、eh, que tenía también、eh, realizado un puerto、eh, y una, una mega、eh, estructura respecto a, a, poder, a, bueno, a, esta, a la producción de hidrógeno verde. En ese caso,、eh, está por el momento.、Eh, También está sin avance dado que también las, las familias y las comunidades mapuchas exigen、eh, el derecho a la consulta. Y bueno, a, algo a raíz de, de este tema: este, este fin de semana, comunidades de la región sur que están sobre el lado de Darwin i Sheu, t r a b o n i s e、eh, u、eh, m a q u i n c h a o d o s Menucos. Eh, comunidades y, y pobladores dispersos mapuche se juntaron、eh, ante. Bueno, hay una actualización de datos que,、eh, que se está haciendo respecto del de área natural protegida en el c e n t r de Sumo n e c u r a y、eh, bueno, están participando justamente para poder dejar、eh, plasmadas sus ocupaciones tradicionales, y eso fue parte del trabajo que se realizó en, en Sierra Colorado. Un informe que se está realizando desde la Universidad de Río Negro,、uh -huh. eh, conjuntamente con, con las comunidades y c otras n o instituciones que, que hacen sus respectivos informes respecto a, al agua, al viento, a la, a la biodiversidad que existe.、Y、en este caso, a nosotros nos, nos toca y nos compete trabajar sobre las comunidades indígenas y las familias indígenas que、eh, están en la meseta de Somuncura. Eh, justamente bueno, para poder、eh, garantizar de que se cumplan con, con sus derechos respecto de s u s p o s i c i o n e s que ya bueno, la vienen ejerciendo históricamente, aceptadamente sobre la necesidad de ser un cura y que, bueno, que hoy se ven、eh, preocupados ante esta situación de qué es lo que va a suceder si、eh, llegara a avanzar un proyecto de esta magnitud. n o Bien, entonces、eh, de esto más o menos se trataba el Traún de Sierra Colorado. Sí, exactamente.、Eh, bueno, ahí se juntaron、eh, las comunidades y vieron,、eh, bueno, comentaron su supervivencia respecto a sus ocupaciones tradicionales históricas, antes, inclusive antes que se conformara el Estado provincial, y que, que bueno, au, aún hoy siguen、sí, en la actualidad ejerciendo su, sus posesiones ahí, siguen manteniendo sus su metodologías de, de trabajo como, como la producción agrícola-ganadera. En, en baja y pequeña escala, e、eh, eh, s es lo que están en este momento、eh, discutiendo también, porque bueno, hay, hay otras situaciones que se dan con, con las c l a v a s y demás, y bueno, pero bueno, o aún así están trabajando en la tierra. Claro, y preocupante la situación económica、eh, de todo el país, ¿no? que inevitablemente afecta a nuestro pueblo y a nuestras comunidades, mucho más de la línea sur, ¿no? Exactamente, sí. También, bueno, no sé si habrá quedado algo por ahí como para comentar,、eh, más allá de que、eh, los momentos que a veces son difíciles,、eh, y, y bueno, hoy por hoy se está viendo esto de, del futuro、eh, del candidato, ¿no? A presidente y、eh, sobre nuestros pueblos originarios, salió a hablar la, la, la candidata vice. Preside la vicepresidencia sería、eh, donde, bueno, realmente、eh, a falta de historia y a falta de información de nuestros pueblos, ¿no? Cosas como que eh, eh, hasta payasescas. No sé usted si tiene una opinión o si se ha hablado de esto. Sí,、eh, la verdad es que nos vemos en una, en una situación de bastante incertidumbre、uh -huh. porque、eh, históricamente las deudas se han pagado con, con tierra. Tierra que、eh, hasta el día de hoy、eh, las comunidades y los pobladores indígenas se encuentran en una total inseguridad territorial porque, como mencionábamos, ante la falta de aplicación del derecho, poder、eh, relevar su, sus tierras, delimitar su territorio comunitario,、eh, no, no que no exista la propiedad comunitaria, hace que queden un poco las, las decisiones de los gobiernos que. d e、eh, n Tienen un poco a la deriva las posiciones territoriales, y bueno, esto claramente genera especulación.、Eh, bueno, ante, ante, ante los discursos que, que vemos de los diferentes candidatos, inclusive con, con la propia deuda que, que se están asumiendo en, al, al FMI,、eh, es algo que, que no es que se viene, sino que ya está sucediendo, por ejemplo, en la zona andina de Leonero, con lo que pasa. En l a zona del alto río Chibut, donde、eh, la, la provincia de Río Negro ha entregado, facilitado tierra a capitales cataríes,、eh, uh -huh. y que también、eh, parte de, de los acuerdos que hay con, con, con Emiratos, eh, sobre, eh, bueno, me a y u d a n a pagar la deuda,、eh, pero a cambio de,、eh, ese cambio de eh, son tierras、eh, que el Estado. De Tiene como catalogadas fiscales, pero que son territorios comunitarios. Y bueno,、eh, vemos que si, si, bueno, si estos cambios que, que hay sobre, sobre movimientos l i b e r a r i o s pensamientos libertarios, que, que claramente van en contra de, de cualquier posicionamiento respecto a, a poder、eh, generar y profundizar eh, mejores eh, relaciones entre pueblos, entre. No originarios, pues e n a s i t u a c i ó de la sociedad, la verdad que nos vemos en un riesgo, porque, porque bueno, eh, claramente eh, los discursos de,、eh, de privatizar, de, de la extranjerización, digamos, se, van, se están como cada vez se están、eh, expresando mucho más、eh, a favor de eso, y bueno, y se olvidan de, de, de quienes están en esos territorios, y bueno, nos vemos con. Con, un, con una larga, larga lucha, digamos, si esto sucede.、Eh, y bueno, es donde más nos tenemos que、eh, unir, digamos, en, en poder defender la tierra, principalmente el agua, porque vienen、eh, justamente por ese recurso indispensable para, no solamente para el colomapute, sino para la, la sociedad en general. Y, y que bueno, sí, nos tiene bastante preocupado qué es lo que pueda llegar a pasar en, en, la, en las elecciones. Pero bueno, más allá de eso,、eh, seguiremos organizados para, para seguir existiendo nuestros derechos que claramente están plasmados en la, en la Constitución Nacional, en la provincia y a nivel internacional. Así que bueno, un poco, un poco nos va a tocar bastante de lleno sobre las decisiones que vayan a tomar los nuevos gobiernos, pero bueno, así eh, seguimos eh, con. con Con la idea y con la voluntad de poder dialogar digamos, ante estas situaciones que se vayan dando para, para, para seguir. Felay, que Lamien. Hay que seguir en lucha, como, como siempre. l e mando un abrazo, le mandamos un abrazo y muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a estar pendientes de lo que vaya pasando, Lamien. Bueno, muchas gracias, a toda la audiencia. Muchas gracias, Lamien. r c a Ahí estaba entonces Nehuel Longcomán, que es presidente del Consejo de Desarrollo de Asuntos Indígenas del CODESI,、eh, contando un poquito de varios temas, ¿no? Cómo está atravesando todo, todo lo que está sucediendo alrededor de nuestro pueblo y alrededor de las comunidades.